Hoy, para la continuidad en La Siesta Que Nos Fue, estamos en contacto con la referenta de la Fundación Estrellas Amarillas, con Silvia González. Buenas tardes, Silvia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Equipo de, de La Siesta Que Nos Fue te saluda. ¿Qué tal, Juan? Un gusto hablar con ustedes, como siempre. Bueno, para nosotros también, Silvia, un gusto tenerte, aunque sea por unos minutitos, pero además queremos que nos cuentes de primera mano cómo ha sido esta, este encuentro con autoridades nacionales, digo porque estuviste conectada con el ministro, el ministro de Desarrollo Social y con el responsable de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Silvia, ¿para qué fue este encuentro? Bueno, en realidad esto eh, seguimos, a, a, digamos, a, eh, potenciando la red federal de asistencia a víctimas. Esta red, bueno, no sé si muchos de ustedes recordarán, la, la impulsaba yo hace más de tres años. Eh, inclusive fue en la parte del gobierno, al final, es del gobierno de Macri, <ríe> que estábamos luchando por el tema de una red federal de asistencia a víctimas. Eh, todo lo que había en ese momento era bastante, digamos, salió, pero era muy inconcluso con un 0800, con una tensión que era de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, bueno, un par de, de detalles que hacían y que no cerraban para que, bueno, la, la gente en ese momento, eh, después de que se fue el ministro Tierno, vinieron acá a La Pampa a tener una reunión con el ministro González, ...para la posibilidad de que la Pampa diera esta red federal... ...más que nada teniendo en cuenta que una de las principales impulsoras... ...fui la que te habla, ¿no? Que es una red que en realidad es el pedido de familiares durante años... ...es de tener la atención eh, al día después del siniestro, ¿no? Eh, que es toda una, una problemática terrible que en casi ningún lugar del país se atiende. Y bueno, eh, no logramos este, que, que se firmara el acuerdo porque no estaban de acuerdo... ...con varias cosas que había... ...yo recordás que vos me llamaste... ...siempre me acuerdo que estábamos... ...antes de la reunión de Concatopodis ...ahí en Buenos Aires... ...un día de, de lluvia, calor... ...cuando entrábamos con Gabriel... Eh, ...hablando un poco también de, de... ...de la necesidad de mejorar... ...todo este tema de la red... Eh, ...con el tema de la atención... ...varias atenciones que necesitábamos... Eh, ...y bueno, logramos un montón de cosas... ...que yo pensé que, que La Pampa, bueno, con todo esto que habíamos logrado... ...finalmente iba a adherir, eh, logramos que, gracias también a la reunión... ...que tuvimos en ese mes, ¿te acordás que me reuní con Catopodis, con Meoni... ...con Lozardo? En varios lugares de esto estuvimos pidiendo mejorar esta red... Eh, ...Lozardo nos permitió usar el 149, que es una línea de tres cifras... ...para las víctimas de delitos del país, la opción 2, te deriva directamente... ...con la agencia para que las víctimas podamos tener atención las 24 horas, logramos que sea las 24 horas, todos los días de, de, de la semana, eh, donde podíamos recibir la atención psicológica, de abogados, y, bueno, y después Meoni nos amplió eh, con el tema de buscar pasajes de avión a familiares que son siniestrados en distintos lugares del país y no pueden llegar sus medios. Y además, otra cosa muy importante, también nos permitió el traslado gratuito de cuerpos eh, a través de Aerolíneas Argentinas, ese convenio, todo eso lo firmamos el año pasado, porque bueno, eh, vos sabés, Juan, que nosotras acá hemos tenido que, que, que lidiar con traer cuerpos de pampeanos que han muerto en otras provincias, un trabajo que a una ONG le ha sido totalmente difícil de hacer, pero lo hicimos, Pero bueno, con esta herramienta, imagínate, estábamos súper felices, y esto, esto es el, también, un, esto con el Acuerdo de Desarrollo Social es, es único en el país, y bueno, como lo dijo Cariñano, casi único en el mundo, ¿no? Eh, surgió a través de, de la gran problemática que nos generó la pandemia. Silvia González nos cuenta un sencillísimo recorrido desde tiempos muy indómitos en el que eh, con sus compañeras y compañeros, bueno, la vienen remando contra viento y marea para lograr que haya una tensión, un, una contención para víctimas y también para familiares de víctimas de estos, de estas situaciones que ya la, la hemos hablado tanto y que son totalmente evitables. Cuánto hemos hablado de esto. Y ahora Ahora, ¿cuál es, eh, Silvia, entonces, el nuevo logro, la nueva conquista que tiene involucrada en primera línea la Fundación Estrellas Amarillas? Digo específicamente sí, sí, por el sí. programa de ayudas urgentes. Eso es, eh, bueno, como te cuento, a raíz de la pandemia, eh, nosotros nos encontramos ante la situación de tener más de 60 familiares sobrevivientes de siniestros viales que eran albañiles, empleadas domésticas, bueno, un montón de gente que no tenía una especie de contención ni económica, ni social, ni nada. Eh, la mitad de ellos niños. Eh, y bueno, eh, hicimos por lo bajo, por decirte de alguna manera. Yo solicité la ayuda a nivel nacional para, para atender a esta gente. También tengo que agradecer a Caritas y a varias iglesias evangélicas que nos ayudaron durante la pandemia para llevar alimentos y, y, y contención a, a toda esta gente. Y hablo de los niños porque en, gran, en la gran cantidad de niños... Eh, yo estaba tratando de trabajar también un proyecto de ley para los niños que quedan huérfanos o semihuérfanos, porque en muchos siniestros mueren los padres, que son digamos, el pilar de la familia, y estos niños quedan con unas desventajas eh, no solo emocionales, sino también económicas para, enca para encarar sus vidas. ¿no? Eh, esto estoy hablándote en muchos casos cuando las compañías aseguradoras eh, la gente que sufre siniestros eh, sabe de lo que estoy hablando. A veces se tardan meses o hasta años a que se reconozcan lo, lo, los sucesos que han pasado. Y bueno, este convenio lo que haría es poder ayudar a la gente cuando ocurre esto y todavía las compañías aseguradoras no se hacen cargo eh, de ayudarlos económicamente con bolsas de alimentos, con bolsas de remedios. En la provincia de La Pampa ese problema no lo tenemos, pero en restos del país sí. Eh, con ayudarlos a los niños con becas de estudio, eh, ayudar, bueno, eh, contener socialmente todo, todos estos grupos familiares que se ven desmembrados, ¿no? Eh, Esa pata económica tan, tan, tan importante que lamentablemente no existe ningún programa en la provincia de la Pampa ni nada que pueda contenerlos, ¿no? Tal cual. Eh, Silvia, entendemos además que esto alcanza eh, a mucha más gente que en otros momentos en la Argentina debido a una crisis económica, bueno, este, estrepitosa y que este, problematiza a cualquier familia en realidad. Pero este, a las familias que, sobre todo a la, a la familia que pierde a uno de sus componentes este, adultos, como relatabas, este, es fácil imaginarse el cuadro de situación. Las autoridades de nivel nacional están acompañando, mientras que en la provincia de La Pampa hay reticencia todavía o se va encaminando el sentido este que le han querido dar desde Estrellas Amarillas desde un principio, a, digo, a la, a la fundación, a la, a la, a la conquista eh, de la propia red de ayuda a las víctimas. Bueno, nosotros tenemos la promesa desde diciembre del año pasado del ministro de seguridad de que de que este convenio se iba a firmar y se iba a adherir. Vuelvo a reiterarte, hace tres años que están en el ministerio de seguridad lo están evaluando, no sé, los abogados, los equipos técnicos, no, no sé cómo bien cómo es la cosa. Yo lo que sí te puedo decir que durante la pandemia ustedes han visto yo. Yo como al ser impulsora de esta red he firmado con gobernadores en plena pandemia, con gobernadores, con casi cuatro gobernadores del país, el Chubut, el Tierra del Fuego, San Juan, ahora prontamente creo que va a salir la, la firma con Río Negro. O sea, siempre estoy invitada porque bueno, he sido como el nexo eh, propulsor de, de, de, de esta red, ¿no? Lo cual me llena de orgullo y estoy esperando... Ahí se entrecortó un poquitito, Silvia, tu mensaje, que, pero... Que este... Esperamos que, que la provincia de La Pampa diera, eh, sumado a esto que para nosotros es muy, muy relevante y muy importante. ¿no? Nos están dando unas herramientas sumamente importantes para, para poder manejar eh, estos grupos vulnerables que tenemos tantos, ¿no? Definitivamente, Silvia. Hay ah, también todos los días un nuevo siniestro, no somos de quienes lo llaman accidentes, un nuevo siniestro aquí y allá Este, y no es por hablar de hechos lamentables, pero eh, hay una recurrencia de estos, de estos aconteceres y sobre todo había, se había instalado en nuestra provincia o acá en la zona del conglomerado Santa Rosa Tuay Silvia la problemática de la Avenida Perón. ¿Cómo ves que haya llegado el momento de la unificación de la velocidad máxima, lo que está ocurriendo los los este los programas de de información y de acompañamiento que se ha hecho este desde las municipalidades desde los respectivos centros de que tratan el el tránsito. Este está mejorando cuál es una a, un, a una ojeada rápida, Silvia, la situación con la Perón. Mira, nosotros en la Perón, vos sabés que fuimos 15 años hace que veníamos pidiendo esta, esta unificación, y la verdad, eh, nos pasamos todo el verano, vos recordarás, mañana y tarde, dando los carteles a la gente de la velocidad eh, de 60, ¿no? El cambio ha sido notable, yo, yo lo observo, porque, bueno, vivo, tengo que transitar todos los días la avenida Perón. Eh, se ha habido un cambio realmente notable, inclusive hasta la prioridad de, de las rotondas, yo que vivo en Bienvenido a Tuay todavía no me acostumbro a que me den el paso, <risa> este, pero bueno, se está, se está viendo una conciencia por parte de, de, de, la, de la población, eh, sin embargo, bueno, siempre pasa que, ¿no? que, que te encontrás eh, con gente que a la madrugada o a la noche anda a velocidades extremas, Pero bueno, eh, todavía no hemos tenido una reunión eh, con las autoridades para ver eh, desde el 27 de enero que esto se ha aplicado, cómo ha sido el resultado, cuáles son las personas, si, hay, si el número de, de infractores que han sido capturados por radares es, es alto o no. Recuerdo que es algo que haremos en, en, en las semanas siguientes, porque hemos visto que nosotros estamos con muchos temas, estamos con el tema de la conectividad, de los postes Wi-Fi, estamos con el tema de que el viernes eh, vamos a empezar a colocar las estrellas que nos mandaron de Nación, colocamos una en Provincia de Buenos Aires, nos mandaron 15 estrellas el Ministro Leoni, están con mucha actividad, son pocas y bueno... Son eh, pocas, están con mucha actividad, Silvia, pero además eh, les va a tocar hacer docencia también. Digo por la condena a la que, a, a la que han, este, este, o que refiere a una conductora de 25 años de edad que fue condenada a dos años de prisión en suspenso este, por conducir de forma negligente, chocar, provocar lesiones y, y fugar. Este, y ahora la condena la obliga a tomar un curso de reeducación vial con profesionales de la fundación. ¿Esto es así o lo escuchamos eh, mal, sí, Silvia? Sí. No, no, es así. Viste que nosotros tenemos un programa que fue financiado en su momento y, y autorizado por el, por el gobernador Berna, donde tuvimos la primera experiencia con varios conductores, eh, donde todo el equipo técnico de la Fundación los evaluó. Eran personas que habían, eh, lamentablemente, vienen, vienen a nosotros todos los que ya han generado tragedias, o eh, también con la figura del juicio abreviado y criterio de oportunidad también nos las están enviando, pero bueno, debo decir que lamentablemente eh, el gobierno actual eh, nunca eh, gestionó los pagos a nuestros profesionales, eh, el programa está intacto, único y uno de los mejores programas evaluados a nivel nacional y latinoamericano, pero no hemos logrado que el gobierno se decida financiarlo, nos están llegando las causas, pero no, no podemos, yo en realidad no voy a exponer nuevamente a mis profesionales a, a, a dar estos programas sin un, sin una remuneración que sea mínima, ¿no? Ya lo hicieron gratuitamente y no no no me parece lo adecuado, ¿no? es otra de las cosas que también este hemos nos han dejado colgadas ¿no? está bien en esta oportunidad entonces lo tomamos como una nota y esperamos por supuesto que esta nueva situación este sirva para impulsar que la provincia acomode un poco los melones en este trajinar que ya lleva muchos años de la Fundación Estrellas Amarillas. Silvia, la verdad es como siempre un gusto tenerte en la siesta que nos fue y nada, estás adentro de nuestra agenda, así que no, no va a gracias. faltar oportunidad para que, para que nos vuelvas a contar de las nuevas conquistas, de los nuevos logros. Gracias siempre, Silvia. No, no, no gracias, gracias a vos y bueno, ojalá que algún día... Este se revierta eso de que uno no es profeta en su tierra, ¿no? Estaría, estaría buenísimo. Esperemos, esperemos, porque mucha gente habla de la justicia restaurativa, mucha gente habla de, de todo esto, eh, se llenan y hay, vos ves, eh, cantidad de cursos y todo lo demás, y bueno, a veces... Eh, hay gente que se queda en palabras y le cuesta mucho ir a los hechos. Ojalá que esta situación se revierta y, bueno, por supuesto, agradecerte, como siempre, la, el, el espacio y el lugar. Un abrazo enorme, Juan. Un abrazo, Silvia, que tengas buena tarde. Bueno, ahí estábamos conversando rápidamente.